Hay una revolución que espera a ser descubierta. Hay una voz dormida dentro de ti. Despiértala. La revolución interior. El progreso ha de tener un rumbo, una dirección y unos fines. Tener más de lo mismo no es suficiente. El progreso ha de consistir en ser mejores. En ser hombres más libres, más dignos, más justos, más solidarios. Y en eso no veo yo el progreso de la humanidad. Seguimos desgarrándonos en luchas por el poder económico y en nuestra incapacidad de vivir todos juntos a bordo de esta nave espacial que es la Tierra. Yo veo a los hombres obsesionados en ser más, no en ser mejores. Veo muchas conquistas materiales en el exterior del hombre, pero... poco deseo de superarse a sí mismo. Lo veo aferrado a su creciente poder sobre el entorno, pero con poco poder ejecutivo sobre sí mismo. Para mí el progreso del hombre implica una vida interior más rica, más llena de vida realmente. Fragmento de Cuarteto para un solista, escrito por José Luis San Pedro y Olga Lucas. Muy buenas tardes, estás en Agora Sol y hoy empezamos con mucha ilusión este nuevo programa que os acompañará los sábados, La Revolución Interior. Ricardo a los mandos técnicos y poniendo la voz, Ana Nieto. Ya habíamos escogido unas palabras para presentar el programa Cuando la Vida, quizá la misma vida de la que habla San Pedro en su último libro, quiso hacernos un regalo. Empezar este programa con una pequeña entrevista a uno de los pensadores que más incide en la necesidad de una revolución interior. José Luis San Pedro es economista y miembro de la Real Academia. Es también un hombre comprometido con los problemas de su tiempo. Pero además, si por encima de todo eso, es un ser humano de a pie que siente y se emociona, que no se esconde detrás de una careta. Esta mañana ha estado en la asamblea de Chamberí y ha tenido la gran generosidad de darnos unos minutos para prestarse a estas preguntas. Y esta es la primera. En su último libro, Cuarteto para un solista, eh, lo ha escrito junto a Olga Lucas, cuestiona el progreso tal como lo conocemos, basado en la economía y en la tecnología. Y habla de que para ser auténtico, el progreso tendría que incluir también la vida interior. Le hemos preguntado... ¿Qué nos pasa que no acabamos de abrir los ojos a esta revolución, la interior? Pues nos pasa que todo, todo, todo, todos los intereses, los intereses están concitados en contra de eso, porque si se desarrolla el afán por la vida interior, el desinterés por los intereses eh, cuaja y, y la fuerza y el poder que tiene esta gente, que está basada en intereses, la, la pierden. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo he trabajado 20 años en un banco. Podía ver si hoy sería banquero. No me da la gana, no soy banquero. Ya está, ya está. Y les interesa que sea banquero. Y entonces le hemos dicho que si no pensaba que hay mucha gente que no sabe cómo hacerlo realmente. Si no tendría que implicarse un poco el sistema educativo en esto. Sí, la formación... Es lo más importante de todo, porque educación es una palabra que ya tiende a convencionalismo, que ya tiende a algo a, a, a preparado, ¿no? Formación, formar, formar. Y además formar no uniformemente, sino formar a cada cual en lo que es él o ella. Y nos surgía otra pregunta. Si la indignación ha sido el motor del 15M, ¿qué emoción nos tendría que movilizar para una revolución interior? Hombre, esencialmente, el amor a todos, el amor a todos, incluido a nosotros. ¿Y cuál sería entonces la manifestación externa de todo esto? La manifestación externa sería la paz, y más que la paz, la armonía del ser humano con el universo en que vive. La armonía con los demás y con la naturaleza. Eso sería la consecuencia. ¿Y habría alguna forma de unirse para esta revolución? Tiene, tiene, tiene que haberla, porque todavía no estamos formando una humanidad. Somos en, sobre la tierra grupos, grupos separados, grupos que se combaten desde hace miles de años y que no paran de separarse, de lucharse. Ni dentro de una misma religión se unen las sectas, y hay sectas distintas, aunque aman al prójimo, y se matan unos a otros. No estamos humanizados todavía. ¿Y cómo podríamos hacerlo? No hay más esfuerzo que la educación, formarnos y, y seguir adelante y creer en eso. Bueno, sin palabras, agradecemos muchísimo a José Luis San Pedro su amabilidad y estas palabras que nos sirven para coger impulso y comenzar esta aventura. Así que vamos allá. Hoy vamos a viajar hacia el interior con la arteterapia, una forma muy divertida de trabajarse y descubrirse. Luego iniciaremos nuestra sección de noticias positivas buscando el ángulo más dulce de la realidad y para terminar, una honda mirada al interior de la xenofobia. ¿De dónde nace? Quizá todos tenemos un pequeño germen que hay que observar. Quédate con nosotros y lo descubrirás. Y volar, y Di hayagudou famia bonne le no du They had John and va y ahora y ahora como se anunciaba no me escucho no sé si hola sí perdona era un problema de cascos y ahora como se anunciaba vamos con la arteterapia y la mitología porque tenemos aquí a una experta en unir estos dos campos ¿sí? ...es Elena Morán, que es educadora artística y arteterapeuta... ...y ha creado una metodología para abordar el crecimiento personal... ...a través de los mitos y la arteterapia... ...y nos interesa mucho saber cómo trabaja... ...y qué nos puede enseñar para enriquecer nuestro día a día... ...suena muy sugerente... ...Elena, buenas tardes... Hola, buenas tardes... ...y muchas gracias eh, por haber venido hasta aquí... ...a vosotros... ...Elena viene con un acompañante... ...que es su hijo Carlos... ...que además ha participado también en sus talleres... Y luego le haremos un par de preguntas. Hola, Carlos. Hola. <ríe> Encantados de tenerte aquí. ¿eh? Bueno, Elena, ¿por qué no nos cuentas para empezar qué es la terapia? Para quien no haya oído hablar nunca de esto. Mm. Bueno, la arteterapia es una manera de, de acercarte a, a, al crecimiento interior y al desarrollo a través de procesos creativos. Y dentro de procesos creativos están todas las posibilidades artísticas Que, que podemos tener desde la música, la, la pintura, la plástica, vaya, que, agru que agruparía pintura, escultura, además, uh -huh. el, el trabajo del cuerpo. La idea es eh, eh, buscar el, el, a, el acompañamiento en el crecimiento perso personal y el desarrollo a través de procesos creativos y, y en los casos en los que eh, hay que hacer un acompañamiento mayor, porque hay Temas que hay que, que, hay que seguir eh, desde una perspectiva terapéutica, uh -huh. ¿no? que estos procesos eh, salgan de lo habitual ¿no? y, y sean toquen el juego, toquen, toquen otras formas de expresarse que no son tan evidentes. ¿no? Ya. Uh -huh. mm. Y MitoArt, que es el, el proyecto que tú desarrollas, ¿por qué esa conjunción con los mitos? ¿Qué aportan los mitos? Uh -huh. Mitoar surge como una experiencia de educación artística en la que de manera casual yo me encuentro con el mito y veo que el mito conecta con, con el pasado, con el presente, con el futuro. El mito de manera simbólica explica eh, cómo se origina el mundo y cómo evoluciona, habla de la muerte, habla de las emociones, habla de muchas cosas de, desde el símbolo y entonces hace más fácil el acercamiento sobre todo a conceptos que son muy abstractos. Entonces, el mito desde este componente simbólico me parece muy apetecible y yo lo utilizo para todo lo que es el acercamiento artístico. Y facilita, imagino, lo que dices de, de aprender ciertos conceptos que si se dan más sí. teóricamente pues son más duros o más difíciles de, sí. de entender. ¿no? Sí, sí, aparte de, propiamente de, de la, del aprendizaje Cognoscitivo. La idea es mmm, trabajar las emociones, eh, dentro de las emociones trabajar los miedos, trabajar una serie de cosas que desde otras instancias se abordan de otra manera y aquí el hilo conductor es el mito, pero la idea es trabajarlo desde diferentes perspectivas artísticas. Uh -huh. Muy bien. Vamos a... La afirmación de todos somos artistas es algo que crea un poco de confusión, ¿no? Porque la educación más conservadora nos ha alejado durante mucho tiempo del arte, a no ser que fuéramos un Picasso. Pero ahora hay una tendencia a decir que todos somos artistas. La otra cara de la moneda. ¿No es un poco exagerado? ¿Tú qué opinas? ¿Y qué tiene todo esto que ver... Con las inteligencias múltiples, concepto con el que tú trabajas y que igual nos, sí. nos explicas un poco. ¿Qué de cosas? Yo creo que hay, hay mucha confusión con lo que es arte o no, y eso genera mucha confusión con lo que es ser artista o no. Claro. Eh, aunque se habla de arte-terapia, yo cada vez hablo más de procesos creativos, lo del arte es otra cosa. Eh, entonces yo afirmaría que todos tenemos posibilidad de crear uh -huh. y de hecho eso se ve en los niños a los niños hasta que no se les manipula crean en todos los ámbitos quizá unos estén más, tengan más habilidades para unos o para otros pero todos pueden crear en todos los ámbitos y los mayores si no se si lo negáramos también podrían seguir creando eh, la pena es que a los mayores nos lo negamos o nos lo niega el entorno no sé Eh, pero se puede recuperar esta capacidad de crear gracias al entrenamiento en la creación. ¿Cómo se vincula esto a las inteligencias múltiples? Pues de manera que, que no, no hay una sola manera de crear. Eh, de manera natural, cada uno somos hábiles en un terreno. Lo que pasa que unas veces somos conscientes de ello y otras veces no somos conscientes. Pero hay personas que son muy hábiles en la oralidad, se expresan muy bien y comunican muy bien... Eh, hay personas que son muy hábiles con lo plástico, dentro de lo plástico con el dibujo, con la escultura, con la tercera uh -huh. dimensión, con las nuevas tecnologías, hay personas que son muy hábiles con la música, entonces las inteligencias múltiples lo que de alguna manera hacen es eh, proponer el trabajar todas estas habilidades que ninguna es mayor que otra, todas son válidas y son muy ricas, Eh, y yo lo vinculo al arte para trabajarlas desde las disciplinas artísticas y desde el juego también. Y, y si esto dentro de los sistemas educativos o formativos, enlazando con, con esta, esta propuesta de José Luis San Pedro, sí. de, de hablar más de formación que de educación, si desde esta, las instancias hoy día educativas o formativas... Se, se trabajara realmente más con lo interdisciplinar y potenciando estas habilidades, sí. el niño que de pronto sabe bailar y no es bueno en matemáticas, hay que potenciar el baile, que sepa sumar, que pero se hay que desarrolle. potenciar el baile, no hay que machacarle sí. con las matemáticas. El niño que sabe hablar, pues hay que potenciar esa capacidad. Entonces, en lo que uno es bueno hay que potenciarlo y, y eso, desde Mitoar, planteamos hacerlo teniendo muy en cuenta las variables de inteligencias múltiples y con el juego del mito. Ajá. Bueno, interesantísimo. Nos gustaría conocer cuáles son los efectos. O sea, así un poco <risa> llanamente, ¿no? ¿Qué nos pasa por el cuerpo y por la mente cuando hacemos terapia mm, Bueno, voy a empezar para preguntarle algo a Carlos. Ahora, antes de nada, va a ser él el que nos diga <risa> ¿Qué? porque ha participado claro en, en algún taller de mito Art. ¿te ha gustado participar Carlos? mucho mucho bueno <risa> qué entusiasmo ¿y qué es con lo que mejor te lo has pasado? Mm, con, con la música ¿con la música? sí ¿y con la música como bailando tocando o ¿qué hacías? Mm, moviéndome ¿Qué hacías? moviéndote ¿no? moviéndote con la música eso es lo que más te gusta ¿y lo haces alguna vez también en casa? Mm, menos menos ¿no? pero alguna vez ¿no? <risa> <risa> <risa> muchas gracias <risa> Bueno, pues si sí, después de conocer la opinión de Carlos, nos gustaría saber qué se produce en una persona, ¿no?, para qué, qué pasa, ¿no? Eh, hombre, la terapia como tal, lo que se produce, hablamos de procesos en continuidad, ¿no?, cualquier proceso terapéutico requiere una continuidad. Entonces, yo en principio lo abordo desde el crecimiento personal y desde... la detección de, de cosas que es interesante hacerlas evolucionar. Esa es una variable. Otra variable es trabajarla terapéuticamente desde, bueno, pues buscar eh, la manera a través del arte de, de sanarte, de, de reconstituir algo que no funciona. Eh, de momento, en lo inmediato, lo que, lo que uno siente es que hay más maneras de expresarse aparte de la palabra. La palabra está muy bien, pero a veces hay personas... Que, que les cuesta esterilizar cosas con la palabra. Eh, yo no solo trabajo con niños, también trabajo con, con adultos y con distintos colectivos, y, y los niños son muy sinceros, pero hay cosas que a veces tienen ahí guardadas y no les salen, pero los mayores también. también. Entonces lo bueno es que de pronto hay una persona que a lo mejor con el cuerpo es capaz de decir mucho, Cuando digo cuerpo me refiero a desde la forma de respirar, a la forma de, de darte un automasaje, a la forma de moverte en el espacio cuando tienes de pronto eh, la invitación a seguir una música determinada y a partir de eso se pueden enganchar con otras muchas cosas, ¿no? Claro. Con la plástica pasa lo mismo también, uh -huh. ¿no? Pero no todos tenemos la misma facilidad para expresarnos con todo igual. Claro, es muy claro, en no, claro, San Pedro, ¿no? Claro, entonces no, hay que hacer, que es, ¿no? hay que hay que invitar a que con todas las herramientas que tenemos que son muchísimas, que cada uno se sienta cómodo con la herramienta con la que su naturaleza se identifica más, ¿no? Y eso a veces además abre camino eh, para utilizar otras herramientas, ¿no? Claro. Y nos podrías decir para terminar alguna idea, igual no es fácil, no pero que puedas transmitir ahora a los que nos están escuchando para que en su día a día apliquen un poquito esta sabiduría o para empezar a abrir la mente a, a todo esto. Yo os puedo poner ejemplos. Yo desde que conozco al mito ha sido un proceso muy paulatino, pero me he enamorado del mito y de sus posibilidades. Entonces ahora os puedo decir que... Mi hijo que también está impregnado un poco de esto, pues de pronto lee un te veo y dice mira mamá mortadelo y parece la diosa Shiva, ¿no? Y por qué, todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces es, es verlo en la vida cotidiana realmente, ¿no? es en definitiva, yo diría estar atento a lo que ocurre en tu entorno, que a veces no estamos muy atentos. Y permitirse un poco, ¿no? Y jugar, a pintar, jugar. o jugar a bailar. O... tenemos que jugar, sí que Poner la palabra jugar. jugar, ¿no? Porque si no sí. ya uno oye arte... Su... Yo tenía un, un compañero y profesor que decía que el juego es algo muy serio, <risa> y yo estoy de acuerdo, o sea, hay que jugar más. claro Bueno, Elena, no tenemos más tiempo, ha sido un placer enorme... Y si quieres dejarnos una dirección, donde si hay alguien que quiera investigar un poquito más en esto, una dirección de una web, un blog. Pues sí, estamos, tenemos un blog, el blog de MitoArt, con que metan en Google la palabra MitoArt, MitoArt, A-R-T, Mito Art A -R -T, ya sale, ah. sale la propuesta y encantados de recibir sugerencias, ideas. Vale, genial, pues muchas, muchas gracias, gracias Elena, muchas gracias Carlos, hasta otro día. <risa>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 Tenemos asumido que la información es un hueso duro de roer... ...porque prácticamente todas las noticias son malas, hablando llanamente. Desayunamos, comemos y cenamos con muertos de diversa índole. Con familiares de alto riesgo, como esa prima que últimamente nos visita tanto. Con dolor apuñados, en esos ojos de niños dejados del mundo. Cifras y cifras y más cifras para ilustrar el gráfico en rojo vivo... ...del desempleo, los malos tratos... ...y los accidentes de tráfico... ...ay, la digestión no puede ser muy buena, eh... ...por supuesto que nos parece importante... ...estar informados, es necesario... ...pero la forma que conocemos es la mejor... ...es la única... ...en la revolución interior pensamos que no... ...que no es la mejor ni la única... ...que tampoco es muy saludable estar recibiendo... ...todo el día mensajes negativos... ...por todo eso sería muy bueno dosificarlo... ...según el límite de cada uno, claro... ...y por otra parte, ¿habéis pensado alguna vez... ¿Por qué es noticia una muerte y no un nacimiento? El cierre de una empresa con sus despidos y no una creación con el aumento de empleo que eso conlleva. Porque en términos, ¿Por qué, en términos generales, los hechos que despiertan dolor y angustia son la noticia y no los que provocan alegría o esperanza? Todas estas preguntas quedan en el aire y estaremos encantados de recibir vuestras opiniones. Y aprovecho para daros nuestro correo electrónico que es la revolución interior... .agorasol.gmail.com Un poco largo, pero yo creo que no es difícil de recordar, ¿no? La Revolución Interior.agorasol.gmail Bueno, pues en la Revolución Interior sí que tenemos ya una respuesta. Queremos aportaros una dosis de optimismo y por eso vamos a abrir la fuente de las noticias buenas, las que nos hacen sonreír y nos ensanchan un poco el corazón. Y también otras que, no siendo tan positivas, sí son constructivas y apuntan soluciones. Para eso tenemos la enorme fortuna de poder contar con la maravillosa gente de Noticias Positivas. Una web sin ánimo de lucro que se dedica a difundir este tipo de noticias y que va a colaborar con nosotros habitualmente. Más en concreto, tenemos aquí a Daniel Jiménez, periodista, que nos traerá de forma habitual sus noticias positivas. Buenas tardes, Daniel. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? O noches, más bien, si miro por la <ríe> ventana. <ríe> Encantada de que estés aquí. ¿eh? Antes de nada, vamos a hacer un poco de historia. ¿Qué es y de dónde surgen Noticias Positivas? Pues mira, Noticias Positivas es un proyecto internacional Surgió hace ya casi 20 años, en el 93, en Reino Unido Y bueno, pues con esa finalidad, ¿no? De divulgar procesos positivos Que intentan construir un mundo mejor Lo que hace la gente para mejorar, digamos, la, las cosas la, la sociedad, algunos ámbitos en los que las cosas tendrían que ir mejor Lo que hace la gente, ¿no? Para mejorar las cosas, simplemente así, ¿no? Uh -huh. Pues fíjate, actualmente en Reino Unido Pues tienen un periódico gratuito 75.000 ejemplares de tirada, que está bastante Uy, bien. Sí, sí. sí Está es bastante genial. bien. Tiene una revista de suscripción trimestral, un programa de radio. También tenemos programas de radio, páginas y periódicos en otros lugares, en Argentina, en Estados Unidos, en China. Hace poco en la India nos enteramos. Uh -huh. y, y aquí también tenemos una, una web. Nosotros empezamos aquí en, en España en el 2003. Además lo trajo una persona que, que es de origen británico, que lleva aquí viviendo muchos años, que se llama Graham Forrest. Y bueno, entre 2003 y 2005 publicó un periódico trimestral, llegó a alcanzar 40.000 ejemplares de tirada. Pero bueno, es que es muy complicado a estos niveles y con gente que al fin y al cabo hace mucho trabajo voluntariado, aunque bueno, puede haber algunos ingresos para, de publicidad para mantener el periódico, pero siempre con mucha precariedad de por medio y una publicación impresa es muy complicada, no yeah. solamente hay que escribirla, hay que editarla, hay que distribuirla. Y bueno, eso acabó en el 2005 y se quedó una web que tenían y iban publicando cosillas, pero un proyecto que estaba más o menos en estado estacionario. Hasta que yo entré, entré en contacto con Graham en 2008, a finales del 2007 más bien, y le, le convencí al pobre hombre de que volviera a lanzar el proyecto desde 2008. Y bueno, pues bastante bien, estamos bastante contentos. Ya o sea, tendremos entre 25 y 30.000 visitas al, al mes y subiendo. Y con muchas ganas de decir un trabajo que creo que cada vez tiene más, más sentido, ¿no? Lo que tú dices y por lo que estamos viendo actualmente. Sí, pues me alegro mucho de que lo hayáis relanzado. Quería, aprovechando que estás aquí, saber tu opinión sobre esto que comentaba yo antes, sí. ¿no? ¿Tú crees que el hecho de consumir a mansalva noticias negativas nos hace ser más conscientes y activos socialmente? Es un poco por, por decir, esto es un valor a rescatar, o realmente es que no funciona ni siquiera eso, ¿no? Es que el problema de las noticias no son negativas solo por lo trágico que también, sino porque no ofrecen ningún tipo de, de salida. Parece que es el mundo, tal y como lo presentan, es lo que hay. A mí me enseñaron en la facultad que las noticias son para formar, informar y entretener, y no. Los medios de comunicación dicen, por ejemplo, que es que hay una crisis y la única salida es que tenemos que sufrir recortes. No hay otros enfoques ni otras posibilidades y la única salida a este sistema económico es, eh, es aguantar y la única posibilidad en el sistema digamos, político es esta democracia. O sea, es negativo sobre todo porque te dicen que no hay alternativas y porque el mundo es de una determinada manera y otros actores y otras formas de pensar las cosas no existen. ¿no? En Noticias Positivas decimos que somos positivas no porque sean noticias buenas. De hecho, pues somos bastante militantes en muchos ámbitos y a veces metemos noticias sobre temas de, de pobreza o de, de discriminación. o de gran cantidad de injusticias pero siempre dando una salida no, no claro. nos quedamos en es que resulta que mil millones de, la, de personas pasan hambre o mueren 60, 70 mil personas de hambre todos los días ¿no? no nos quedamos en eso aunque a veces es que tenemos que recordar esas cosas ¿no? si nos decimos pues cómo que se puede hacer o qué están haciendo pues sí que se están abriendo empresas o sí que hay empresas que están funcionando de una determinada manera que a lo mejor no interesa a los que quieren claro. mantener este sistema pero no es que se cree riqueza o no es que se pueda salir de la crisis se puede salir pero a lo mejor no de forma que mantengamos los privilegios de la gente que quiere mantener Este sistema. ¿no? Es decir, abramos el, un poco el panorama y veremos que hay noticias muy positivas. El es que hoy día, desgraciadamente, lo positivo acaba siendo subversivo. ¿no? Entonces, intentemos normalizarlo, lo positivo y otras visiones, y eso es un poco a lo que nos dedicamos. Sí, muy bien. Pues bueno, yo creo que ya vamos a ir con la noticia de hoy, ¿no? que sí, es, es un, muy interesante. Es una noticia, precisamente, es de nuestros amigos del, del Reino Unido, se llama Los Disturbios de Londres y la Importancia de la Felicidad. Es una, su autor se llama Mark Williamson. es una reflexión muy interesante la que nos hace... Bueno, todos nos acordamos de los disturbios de, de Londres, de los saqueos, los incendios, esto que fue tremendo... Tanta y violencia, ¿no? Esta violencia, ¿no? Que es una cosa terrible. Fíjate, una cosa que de partida no es positiva, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Pero es sí. una reflexión muy interesante porque ahí vemos un poco la salida a la situación, ¿no? Y dice, bueno, pues que al fin y al cabo, según la, la tesis de, de Williamson, es que vivimos en un mundo y, y es así, ¿no? En el consumismo y el dinero... digamos que son los índices de nuestra garantizan y son la visión de, de, de nuestro éxito a la sociedad, o sea es lo que simboliza nuestro éxito, son los valores del triunfador idea, ¿no? Y eso, eso que nos venden, pues causa una tremenda frustración en jóvenes de barrios marginales. Pues que desgraciadamente no pueden a lo mejor consumir o no pueden tener un iPhone o no pueden sumarse a ese carro del, del consumismo y del triunfador que nos venden, que nos venden a diario, ¿no? Esa cultura materialista al mismo tiempo pues provoca la desaparición de los lazos comunitarios, porque todo se centra en el, en el individuo. Hay una frase muy interesante de Williamson que dice que cuando valoran más saquear teléfonos móviles y zapatillas de marca que proteger a sus propios vecinos, pues se pone de manifiesto una cultura que tiene las prioridades completamente equivocadas. Es que es así, pero es que a lo mejor sí. estos jóvenes tienen las prioridades que marca los valores de la sociedad, porque que lo están viendo todo el día, ¿no? Y hay una frase también que me gustó mucho que decía en Twitter, los jóvenes en Oriente Medio se levantan en favor de los derechos fundamentales, los jóvenes de Londres se levantan por un televisor de plasma de 42 pulgadas. Sí, es que depende bueno. de cómo esté la situación, ¿no? Pues se, se, se es trastoca, que, ¿no? Totalmente. O sea, pero, Los valores aquí claro. muchas veces están completamente... sí lo que pasa, por un lado es cierto, pero de, otra, de una forma a lo mejor incluso perversa pero con un poco de, de verdad en Oriente Medio los jóvenes no tienen democracia y piden democracia y es lo que es su lo que depende todos los días. El, esta gente pues a lo mejor piensa que, que donde está digamos el, el futuro o donde está la tierra prometida No es en la democracia, sino en ese televisor de 42 pulgadas, porque no ven democracia por ningún lado, ¿no? Es decir, hasta tal punto llega la aberración de, de los valores, ¿no? O sea... Sí, sí, la aberración de los valores y la manera de demostrarlo, ¿no? Porque también, o sea, ¿por qué, no? ¿Por qué tanta violencia, no? Claro, y además por un sistema de valores que, que, que no produce en sí mismo la La felicidad, el consumismo es una especie de, de droga en un sentido que nadie va a ser más feliz porque mañana consiga más cotas de, digamos, de adquirir más productos o ganan un poco más dinero. Hay libros que lo investigan de una forma completamente digamos objetiva, ¿no? Se sabe que muchas veces cuando hablamos de que el dinero no da la felicidad, pues hay gente que dice, ya claro, pero ayuda un mogollón. Pero es cierto, por ejemplo, el libro que se llama El fetiche del, del crecimiento de Clay Hamilton, que yo lo recomiendo bastante, que habla de cómo personas que tienen mejor un nivel de vida cómodo, cuando subían en la escala social, y eso en la escala social en estos valores significa consumir más, no solo tener más dinero, pues no eran más felices. Claro. todo lo contrario, ¿no? Porque en el consumo supone que yo mañana tengo un coche, mañana, después tengo dos para el primer vecino, porque me he mudado a un barrio mejor, tiene tres, yeah. entonces yo tengo que tener cuatro. Y no habla también un poco el artículo de la de de, de, de, dónde, ¿de qué familias vienen estos, claro. o sea, como de familias desestructuradas, ¿no? Claro, que no han recibido sí. amor, del que nos hablaba San Pedro. claro eso entra un poco también con lo que hablábamos antes de la destrucción de los lazos comunitarios ¿no? o sea el consumismo también tiene la otra parte del, del individualismo Supone que yo soy el único capaz de hacerme a mi feliz y además con decisiones que solamente competen a, a, a mi donismo personal y en un ámbito que es el material, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que al final, para ser felices, necesitamos de, de las demás personas, pero que claro, se han destruido los brazos comunitarios y nadie siente se siente, digamos, partícipe de ningún tipo de grupo más amplio, sí. pues surge una gran frustración. se sí. pues evidentemente están las dos cosas unidas, ¿no? Además yo creo que lo, que lo enfoca muy bien en este artículo, ¿no? Tanto el, el tema material y el, el materialismo al mismo tiempo conlleva individualismo y el, pertenecer, el sentimiento de pertenencia a un grupo, pues evidentemente conlleva unos valores que van más allá de lo, de lo material. Y cuando habláis, por ejemplo, vosotros de evolución interior, está claro que esa evolución interior también necesita de, de los demás, ¿no?, claramente. Claro, absolutamente. Y de la formación, ¿no?, que lo vamos a repetir bastante claro. aquí. <risa> bueno, Daniel, por pues muchísimas gracias y hasta el próximo día. Muchas gracias a vosotros vale. y aquí seguiremos. Vale. Y ahora nuestra mini sección de animación Viñetas sonoras Interior día O exterior noche Daría igual Un chico y una chica Uno frente a otro Parece que se miran Pero no Tienen dos crucecitas por ojos No nos vemos Miramos a otro lado A la televisión A la publicidad a una pantalla encendida, al móvil que se ilumina, a las luces que parpadean, a la nada. La ratita filósofa responde. ¿Que si existen las grandes verdades? ¡Claro que sí! Pero son... como los grandes orgasmos. Solo duran un ratito. Nuestras viñetas de hoy las hemos hecho en colaboración con Chimo Segarra, que firma como Acapu. Y si te hemos despertado la curiosidad, podrás verlas en su blog, que se llama Las cositas de Acapu. Todo junto, las cositas de Acapu, punto blogspot com Merece la pena, es un excelente dibujante y su blog está lleno de humor, ternura y revolución. Interior y también exterior. Por mis ojos pasa el guardián, por mi risa pasa la gente, por mi sueño pasa la vida y yo paso por el puente, por mi sueño pasa la vida y yo paso por el puente. Se acuesta por mi alegría Puente de piedra, ojo del río Luz que se pierde por el vacío Soy portuñol, soy espagués, soy catallego, soy gallelano, soy brasileño, soy andaleño, soy vasco llano, soy castevasco, soy cahuapillo, soy marroyano, soy campopino, soy filinés, soy mallorquino, soy tinercín, soy camaynesio, soy policano, soy irlandino, soy colombiano, soy parabiano, soy canastino, soy paleriense, soy holantano, soy tibendés, soy un marciano, soy carroflauta, soy de la luna, soy perrofárea, Hemos tomado la plaza. Ahora tomamos los micros. Escúchanos en 3 mujer, de raza blanca, madrileña, española, europea, terrícola, ¡Buf! me entra complejo de muñeca rusa. Pues eso, que yo, esa amalgama de gentilicios, no entiendo las fronteras. Me sobrecoge que sigan existiendo crímenes racistas. Cuando era casi una niña, al leer el diario de Anna Frank y ver algún trozo del holocausto en la tele... creía que eso era pasado un pasado que me ponía la carne de gallina pero pasado pero después me di cuenta de que no es así, es un hecho durísimo al que creo que debemos enfrentarnos todos, pero ¿cómo? honestamente ¿creemos que hay racistas y no racistas? ¿es así de simple? os propongo un viajecito hacia el interior le ¿Qué sentimos cuando nos encontramos con una persona que tiene un color de piel diferente al nuestro? Otra forma de ojos, de boca, otro olor, otro lenguaje. ¿Qué sentimos en nuestro foro interno? ¿Nos atrevemos a decirlo? ¿Nos atrevemos a mirarlo? Es que no todo lo que siento es digno del perfecto antirracista. Puedo decir que a veces siento miedo. Sí, miedo a lo desconocido. Miedo a los prejuicios, los del otro y los míos. ¿Pensará que soy racista solo por llevar piel blanca? ¿Querrá vengarse de los crímenes cometidos por mis antepasados? ¿O no tendrá un duro y querrá robarme la cartera? ¿Cómo me comporto? Siento curiosidad, quiero mirarle, observarle, pero si lo hago, ¡ish! a lo mejor es políticamente incorrecto. Me dirán que no soy natural. Pues es verdad, es que no lo soy. Sería ideal, pero no es verdad. Quiero reivindicar la tolerancia y la sinceridad. No podemos pretender la absoluta ausencia de temores y prejuicios, es absurdo. La mayoría de nosotros los tenemos y creo que reconocerlos es un gran paso que puede incluso curar heridas. Ahora bien, esto para mí no justifica que se falte al respeto a nadie... Una cosa es que tenemos limitaciones y otra, dar rienda suelta a nuestras locuras. ¿Pero por qué nos cuesta tanto? Nos gusta estar sobre tierra firme, suelo conocido, aunque no nos guste el suelo que pisamos. Lo desconocido nos resulta muchas veces una amenaza, aunque sea algo o alguien maravilloso. Y no quiero olvidar algo, hoy hablamos de racismo, pero ¿qué es el racismo sino la intolerancia en lo relativo a las razas? Quiero decir que la intolerancia en otros campos es otro tipo de racismo. por ejemplo, en lo referente a la condición sexual, a las deficiencias físicas o psíquicas y un largo etcétera. ¿Realmente creéis que cada uno somos de un solo color? ¿De una sola condición? Yo creo que no. Y para demostraroslo, voy a contaros lo que se ve por un almascopio. ¿Qué es un almascopio? La palabra lo dice, un aparato para observar el alma Hemos hecho varias pruebas y os aseguro que se ven muy cosas muy parecidas en toda la gente Aunque lo interesante en un principio es mirarse uno mismo ¿eh? Se coge el almascopio, se coloca en uno de los ojos del sujeto Si te vas a mirar tú mismo lo pones del revés y entonces verás hacia adentro ¿Y qué vemos? Verse se ven muchas cosas, pero vamos a lo que nos interesa ahora Enfocamos a una cuevecita que se ve allá al fondo. Una cueva, uy, con el techo alto y poca luz, es verdad. Pero suficiente para ver lo que hay. Descubrimos allí un montón de personajes diferentes, uy, con distintas ropas, peinados, mmm, olores y colores de piel. Pero, uy, hay algo raro, ¿eh? Están como inmóviles. Como en una foto fija, sujetando una pancarta que dice, a ver si lo llego a ver, mmm, ¡Déjanos vivir! Y es que normalmente nadie quiere dejarlos salir. Los tenemos secuestrados en nuestra mini dictadura. Hay que ver. Tenemos miedo de que nos pongan en ridículo. Hemos elegido una imagen y no queremos que nadie la destruya. Nos asusta la amplia gama de personajes que contenemos. Y es por eso que cuando... ...paseamos por la calle y nos encontramos con personas... ...que nos recuerdan a esos personajes que tenemos en cautiverio... ...nos ponemos nerviosos, no queremos ni verlos... ...y salimos corriendo, no lo podemos soportar... ...es como, como si alguien nos estuviera desnudando... ...y queremos ante todo defender nuestra decencia, claro, sí, sí... ...pero, ¿qué es lo que nos duele entonces? ¿Por qué no bajamos a la cueva a abrazar a nuestros personajes? Uy, perdón, he sido muy brusca... ...vale, abrazar tan pronto no... Primero mirarlos, charlar, unas risitas, un... Pero qué pinta tienes, ¿no? Y después, cuando estemos preparados, un abracito, ¿no? Si en el fondo son parte de nosotros. Y así, cuando salgamos de la cueva y paseemos por el mundo, podremos hacer lo mismo con las personas que aparentemente son tan distintas, porque ahora ya sabremos lo que hay dentro de la piel y el mundo maravilloso que nos perdemos si rechazamos lo desconocido. Y por favor, no lo olvidemos. Si nos encontramos con alguien de otra raza o condición... ...y nos descubrimos intolerantes... ...ante todo, mucha calma. Respiremos diez veces. Y luego, despacio, muy despacio... ...cojamos el almascopio... ...o cualquier otro instrumento casero que sirva para mirar el interior... ...y busquemos en nosotros. No solo está la cueva, hay muchas ventanas y rincones. Busquemos... Seguro, seguro que en algún sitio encontramos agazapado y amordazado a ese que nos saca de nuestras casillas. No es fácil verlo, duele, pero nadie ha dicho que sea fácil. Mi casa está en la frontera Yo no sé de dónde soy Mi casa está en la frontera Y las fronteras se mueven Como las banderas Y las fronteras se mueven Y ahora, y ya sin almascopio y un poquito más en serio vamos a hablar de todo esto con Alfonso Cuadros que es voluntario en Sos Racismo es psicólogo y atiende a personas de origen inmigrante o de otras culturas que han sufrido agresiones racistas ...o también xenófobas... ...bien por parte de ciudadanos... ...o por parte de la institución... ...como policía, CIE... ...que son centros de internamiento de migrantes... ...bueno y ya vamos a saludarle... ...buenas noches Alfonso... Hola. ...muchas gracias por estar aquí... ...buenas noches Ana, muchas gracias a vosotros... ...y enhorabuena por el programa... ...muchas gracias... Estupendo. ...primero... ...bueno quizá me corrijas incluso lo que acabo de leer... ...porque yo tengo una duda... Dime. ...se habla de racismo y se habla de xenofobia... ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se utilizan los dos? ¿Qué es cada cosa? ¿Nos puedes explicar un poquito brevemente? Bueno, eh, realmente la explicación viene un poco desde el punto de vista de las ciencias sociales que, que la han estudiado. ¿no? Eh, el racismo quizás parece una cuestión más instintiva, que habla del encuentro con el algo o alguien diferente, como tú comentabas en tu introducción, y la xenofobia es quizás un, un miedo... más intelectual, menos emocional, eh, hacia lo, hacia el extranjero, ¿no? hacia, hacia el otro, pero ya con una categoría, con, con, una, con un carnet de identidad, con un pasaporte, con un origen conocido. ¿no? Porque uh -huh. el racismo sería lo desconocido en el sentido más primitivo, más instintivo, ¿no? algo que es más de tripas, ¿no? menos intelectual. Sí. Y La xenofobia sería, bueno. xenofobia al extranjero, ¿no? al exterior ¿no? Ajá. es algo que es muy ancestral en el ser humano desde los albores ¿no? de la humanidad. O sea que la xenofobia sería solamente hacia los extranjeros ¿no? Sí, hacia el extranjero hacia el ocupante, porque esto también tiene una explicación muy antropológica muy muy a nivel de, de la antigüedad del ser humano desde la existencia de digo, de las épocas primitivas, de al que ocupaba un territorio al que aparecía, ¿no? y, y entonces aparecía y no se sabía qué intenciones tenía ¿no? entonces bueno, pues es, eso se ha ido. luego ampliando y generalizando y es bueno pues por eso existen esos ejércitos, por eso existe esa beligerancia, porque bueno, existe aunque en Europa la Unión Europea parece que todos somos del mismo de la misma categoría, ¿no? ahora que estamos todos somos parte de la Unión Europea sí. pero hay unas fronteras y existen los franceses, los españoles Y siempre, bueno, pues eso se suma luego con la parte de fantasías y de prejuicios y estereotipos que tú has comentado antes. Claro, y entonces el racismo podría ser, como he dicho yo, a cualquier tipo de diferencia de condición. Claro, lo que tú Ajá. has... Bueno, efectivamente, um, quizás el término también racismo se está más en desuso, está más cuestionado, porque realmente se critica el, el término razas, ¿no? Quizás habría que hablar de etnias, ¿no? Ajá. Y sería un término mucho más preciso. y más concreto y, y habla pues eso al, a las culturas al otro diferente o a la otra diferente culturalmente diferenciado de nuestros hábitos sí. que son tienen que ver con todo lo intelectual con las creencias los valores las religiones lo, la forma de comer lo que se come lo que se pone uno bueno <risa> sí sí todo no absolutamente todo. a la diferencia uh -huh. al otro diferente no entonces en función de, del intelecto de cada uno y la experiencia de cada uno Eso puede ser más o menos exacto Badón, ¿no? Claro. Muy bien, bueno, ya tenemos una idea así teórica un poco clara. Y ahora queremos saber qué hay de cierto en lo que escuchábamos, en el relato, de que todos somos un poco racistas. Queremos incidir en esto porque es muy fácil mirar al de al lado y acusarle de racista, ¿no? Todos sabemos eso, ¿no?, de nosotros o de otros que tenemos cerca. Pero no hay veces que a uno le recorre un escalofrío cuando identifica ciertos pensamientos políticamente incorrectos. Alfonso, ¿cómo...? Seamos honestos, ayúdanos a entender, porque hay mucha confusión, yo creo, aquí. Bueno, date cuenta que todo esto también está en estudio, desde, a lo mejor desde el siglo pasado, del siglo XX, ¿no?, desde los años 1920, bueno, pues los eh, sociólogos, psicólogos sociales, los antropólogos, los etnógrafos, eh, sobre todo en otros países donde había investigación en este sentido, estamos hablando precisamente en Estados Unidos, donde... Más racismo y más hechos conflictivos hemos conocido en esos, también en esos últimos 100 años. Bueno, pero investigaron y, bueno, está todavía en, en cuestión, ¿no? Pero lo que sí parece haber un acuerdo común es que todos tenemos un componente en un momento dado de reacción racista o xenófoba, sí. sobre todo en el tema del de otro diferente, porque es una cuestión, yo te apuntaba, de la parte de nuestros, de nuestro cerebro más insti instintiva, ¿no? Uh -huh. Es un mecanismo de defensa, es como la ansiedad, ¿no? La ansiedad en sí misma no es mala, ¿no? Ahora mismo que estamos nerviosos, yo estoy nervioso ahora por hablar aquí por la radio, aunque bueno, lo he hecho en alguna otra ocasión, bueno, pues una ocasión para estar alerta, para, para explicarme bien, por interés, <coughs> aparte de, de vuestra radio es encantadora y, y quiero que, que, que la cosa salga bien, ¿no? Pero es lo mismo en ese sentido. Que te puede ayudar, ¿no? Quieres decir, en un momento dado, la ansiedad, aunque es. sea un poquito desagradable, te, te pone no, en marcha. Es ¿no? necesaria, ¿no? Que uh -huh. le esté repagado. Entonces, bueno, pues a nivel muy instintivo y si también nos remitimos a, a 300.000, 400.000 o casi un millón de años, desde los primeros homínidos, era eh, una reacción alerta, a lo que te decía, a ah, la aparición de otros... posibles homínidos, uh -huh. bueno, o también obviamente otros animales que podían ser depredadores respecto a, a los humanos, un riesgo para nosotros, uh -huh. pero sobre todo otros homínidos donde podían competir por todo lo poco que teníamos entonces, ¿no? Uh -huh. Como fuera el poco de comida que habíamos eh, quitado a los, a los leopardos, y estoy hablando aquí en Madrid, está comprobado que aquí hay leopardos ¿eh? en, la, en, uh -huh. en España, en, y rinocerontes, bueno, pues eh, sí. y además los homínidos entonces eran apenas eran, bueno, car eran carroñeros, ¿no? Y Sobre todo eran muy vegetarianos, ¿no? Pero claro, aparece otro otro homínido en la lejanía o en la distancia y entonces bueno, hay un, pensamos, pues me va a quitar esto y además el tema, el sexo, el sexo que a lo mejor entonces no estaba tan intelectualizado como ahora, pero bueno, era la cuestión de reproducción, ¿no?, que era fundamental ser más, cada vez más, ¿no?, Y además entonces ¿no? lo de las parejas y estas cosas no existía ¿no? Ya. Obviamente, no era una cuestión de supervivencia, pero podía quitarte eso, como podía quitarte las pequeñas armas, sí. los útiles que podías tener en la, en la industrialítica, ¿no?, para, para cortar a un sí. animal. Entonces, es una cuestión que eso ha quedado ahí, ha evolucionado, y bueno, pues eh, está ahí. No Nos ha en el instinto, ¿no? Claro. Entonces, ¿nos tenemos que asustar? Mm. ¿O es simplemente saber...? Bueno, eso hay una cuestión también, que eso tiene luego que ver con el contexto y con aspectos educativos, ¿no? Sí. Eh, vamos a ver es depende no todo el mundo reacciona igual ante las mismas condiciones y circunstancias las, las personas que han vivido un nivel de información de instrucción que sea o que se han movido mucho que han viajado mucho cuando se dice lo de viajar que no cuando se habla que contra los nacionalismos en el viajar, sentido, en sí. sentido negativo eh, dice que, que es, lo bueno es haberse movido haber viajado y haber visto otras culturas no entonces depende cada uno en función de nuestro nivel de instrucción De información, aunque la información en sí misma, pues como sabes, no vale ¿no? para muchas cosas, porque lo que se oye precisamente en todos nuestros temas son aspectos negativos, ¿no? que vimos por los medios, las noticias sí. malas, sí. Que son contrario de las noticias positivas que, que hemos oído antes, eh, bueno, por pues la información que hay en el boca a boca son todo una suma de estereotipos, de prejuicios, de generalizaciones de situaciones, ¿no? Pero contra eso es muy importante bueno la educación. ¿no? Y eso cuanto más temprana, obviamente, <risa> claro. desde la infancia. Y por eso a lo mejor aquellas personas que tienen un perfil marcadamente racista y xenófobo es que han tenido un entorno donde, bueno, pues todos estos valores no se han cuidado, no se han tratado, probablemente no se han movido en un entorno muy concreto, y eso va unido a otras cuestiones de personalidad, ¿no? De visceralidad, de actitud rígida, autoritaria, ¿no? ¿No? Sí. Hay, un, hay una correlación entre actitudes, vamos a decir, claramente fascistas, ¿no? Y el racismo, ¿no? y el clasismo, ¿no? Todo eso va, se habla de rigidez, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues es una cuestión que no, no tiene por qué aparecer de repente. Eh, uh -huh. Lo que es lo que yo te decía, que cualquiera en una situación determinada, pues yo ahora mismo si me ponen en, en... aparezco de golpe por una... me trasladan a, a otro país desconocido que no conozco de nada y sin mi contexto habitual, bueno, pues ahí es mi relación es de alerta, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, pues efectivamente, aunque yo tenga un sistema educativo y en un nivel de institución adecuado para eso y, y unos valores que puedan compensar eso, eh, bueno, pues yo, mi reacción es la alerta. Vas como, a sentir eso, ¿no? Eso es. Entonces, a lo mejor, quizá la cuestión sería cómo manejamos eso, ¿no? Porque yo creo que muchas veces lo intentamos acallar, o miramos para otro lado, ¿no? Mm, vamos a ver, por ejemplo, si uno descubre un matiz xenófobo y por miedo lo entierra... Vamos a decir, ¿no? Lo entierran en lo profundamente inconsciente. ¿No es eso peor? ¿No puede que le domine con más fuerza? Que si lo mira y dice, bueno, a ver, ¿no? ¿Qué pasa aquí? No, no sé, ahora nos dice sí, un poco cómo como se podría trabajar, ¿no? Pero yo creo que, que el miedo a veces nos hace... A ver, ¿qué opinas? La reacción cual, a cualquiera, por ejemplo, a, a ti y a mí, ¿no? quizá por nuestro similar nivel cultural y de instrucción y, y me da impresión que también de valores, ¿no? Uh -huh. eh, también por eso estamos en esta radio ¿no? y estamos con, apoyando este programa y, y tú me has llamado, has llamado a nuestra organización sobre racismo eh, va a ser muy difícil cualquiera de nosotros que, que aparezca ese, ese matiz ¿no? ¿por qué? porque esas reacciones es en un contexto determinado también en una situación de inseguridad, como te apuntaba antes ¿no? de inseguridad de que ya no controlamos no conocemos nada, ante el no conocimiento es como cuando imaginemos de repente aquí se apaga la luz y siguen funcionando los aparatos y la voz y el sonido y no vemos nada no oímos bueno, nuestras voces uh -huh. de repente hay una sensación de alerta ¿no? entonces pues lo aconsejado en esas situaciones es bueno pues lo que te dicen cuando en un peligro de incendios en un edificio público ¿no? pues conserva la calma ¿no? entonces mmm, calma intenta explorar entender qué pasa uh -huh. entonces Puede ocurrir cuando a mí hace muchos años, hace 30 años, cuando yo todo a lo mejor empezaba a trabajar con personas de otras culturas, me podía sorprender los ropajes que llevaban algunas personas, ¿no? O cuando uh -huh. empezaban a llegar las primeras rastas aquí a personas que traían, es verdad, los primeros negros de, del Caribe que, que aportaban, bueno, pues eso me sorprendía, ¿no? Y yo... y yo podía pensar en bajito y sin que nadie lo oyeran, sobre todo en mi grupo de iguales, anda pues vaya vaya pinta, ¿no? que, como tú decías, en, tu, decías sí. en la introducción. Pero bueno, yo tomaba con tranquilidad, estaba en un contexto, ¿no? además mi territorio, lo que conozco, ellas eran las personas que venían a mi territorio, entonces, de apertura, de exploración, ¿no? de tranquilidad, porque en sí mismo por una ropa, por un gesto, por una forma de unos alimentos que consumen las personas no puede haber un riesgo necesariamente para tu persona. Entonces es una cuestión de exploración, como tú decías, bueno, ir explorando, ¿no? Sí. Acercarse sobre y de eso. conocimiento, claro, no. Lo que has dicho tú antes, la educación, si desde pequeños nos nos enseñan y nos muestran una gama de claro. que hay muchas personas diferentes en el mundo, pero que por dentro más o menos somos iguales claro. y nos enseñan eso desde desde la riqueza, de la diferencia. Uh -huh. pues tampoco vamos a caer ¿no? en, en, en esos, bueno o, o si caemos ya va a ser, con, bueno yo creo que no caeríamos no, no realmente caeríamos, ¿no? sería una situación extrema sí, y además sí, sí. no solamente de pequeños a lo mejor no se entiende eso de que existen bueno, aunque se hacen dinámicas absolutamente interculturales en la escuela ahora Pero eso también viene desde muchos aspectos de la educación y de, las, de lo más íntimo en casa, como lo de en la mesa no se habla, ¿no? Que, bueno, eso ocurría hace, cuando yo era niño, porque ¿no? yo soy un, un poco mayor que tú. Eh, bueno, pues es, bueno, en mi casa no ocurría, afortunadamente, sí. ¿no? Pero uh -huh. eso ocurría ¿no? a otros compañeros. Desde eso, de matices que no tienen que ver con la cultura, es decir, de, de instrucciones, de miedos y de relaciones de poder que no tienen que ver con las culturas y con los extranjeros, se generaliza todo. Tú lo has apuntado en la introducción, o lo habéis apuntado... Diciendo, bueno, pues también uno. Hay una relación de inseguridad con las orientaciones sexuales diferentes a la de uno, ¿no? Claro. Cuando uno no está habituado a, ¿no? A tener, bueno, pues puede haber una extrañeza, un desconocimiento. Y como quien dice eso, pues a un tipo de alimentación, ¿no? Hay personas que mmm, lo viven con cierta inseguridad. y bueno, pero como el que come es el otro, el que come solo vegetariano es el otro, bueno, él sabrá, pero me sorprende. O el que practica otras creencias religiosas. Es decir, que en la infancia hay muchos aspectos que son los que ya van preparando esa relación xenófoba o racista sí. y que tienen que ver eso con haber vivido falta de espacio de estimulación, de, de espacios de libertad, de organización, pero con libertad, ¿no? Eso es donde también sí. se, es el caldo de cultivo de esas actitudes de adultos, ¿no? Sí, que se educa mucho en lo cerrado, ¿no? No en una apertura de, de, de ver todo lo que hay. Bueno, pues tú haces esto, yo hago lo otro, tú comes lechuga y yo como carne. Efectivamente. Pero eso no implica que no nos hablemos o nos queramos. O... Claro, y lo habéis apuntado antes también, bueno, con las noticias positivas. Efectivamente, comentaba el compañero que estaba, que estuvo antes, eh, también en, en, en los esquemas que hay ahora se está volviendo... A lo que yo vivía, mujer en mi infancia en otros espacios que no eran mi casa, afortunadamente. En eso tuve suerte, por eso yo creo que es mi evolución, ¿no? Y puedo estar hablando de esto. Uh -huh. Es también en que ese consumismo que ahora... Es decir, todo está también pautado como entonces se enseñaba, ¿no? Había una enciclopedia cuando yo iba a la escuela que lo que ponía allí era lo que existía en la vida, ¿no? Entonces, es lo mismo ahora. El iPod el consumo de ciertas músicas exclusivas, uh -huh. el consumo de la ropa... Todo eso es quizás otra forma de autoritarismo, ¿no? Sí. Y, y eso no nos permite ah. movernos y cambiar y, y probar otras cosas probar otros olores otros sabores ¿no? que para probar hay que ir poco a poco efectivamente no o sea, golpe, si no, y no te pueden obligar no te pueden invitar ¿no? claro enseñar Tus, tu grupo de, de iguales o, o un nuevo grupo de iguales como pueda ser el 15m ¿no? que bueno pues mucha gente se ha acercado que jamás había salido a la calle a manifestarse sí. que a lo mejor jamás había votado que no creían nada pero Ha visto que al estar en la calle era algo próximo, no había que pagar acercarse, no. Entonces uh -huh. se ha acercado a esas personas. Con el tema del racismo ocurre que es minoría, porque normalmente se es racista con la minoría. ¿no? Sí. Y además selectivamente con cuestiones de clase. Yo siempre cuento, pongo el ejemplo de los jugadores de fútbol, los famosos. ¿no? Sí. Nadie es racista, con salvo a lo mejor en las gradas que insultan, pero con los de su club. un señor que acaba de llegar, que ha conseguido los papeles en una semana, sí. un señor que si se pone enfermo le operan en tres días, que no nos ocurra a ninguno de nosotros, y además es de otro color, seguramente comen cierta serie de cosas, tiene una religión distinta, o tiene alguna religión que nosotros no, no en la que no creemos, sin embargo, es adorado. ¿no? O sea, es muy sutil. Sí, es curioso, eso se ve muy claro, sí. Eso es muy sutil. Entonces, es decir, que hay otras cosas, no es que exista un virus del racismo, ¿no? existe... Eh, el virus bien cultivado desde, la, desde muy temprana edad De la intolerancia uh -huh. Si tú has visto intolerancia De tu padre hacia tu madre O al revés pues, Bueno, la historia Sobre todo los países latinos Ha sido en el primer caso ¿no? el, el machismo, ¿no? el patriarcado sí. mm, Y luego esos, A ti te rebotaba o Entre tus hermanos Y has vivido en eso no En el miedo, la inseguridad tú estás con, es, Tienes el miedo alerta para todo para una primera, una segunda, una quinta relación sexual o para las relaciones sexuales, para para viajar o para encontrarte con alguien que viste diferente que tú, que tiene otro color de piel y que además te cuenta que creen no sé qué magias o, o otras formas de ver otras cosmovisiones, ¿no? Sí. Y que, ¿Mm? que no sé, me gustaría aportar algún alguna idea o alguna clave para que la gente pueda mejorar en este aspecto, ¿no? sobre todo interior, ¿no? porque bueno de exterior hablábamos que lo de viajar o el trato simplemente, no ahora que tenemos tantos inmigrantes, en, por ejemplo en España, en todas las ciudades, pues quizás sería bueno mezclarse un poco, no aposta el que no lo haga por circunstancias, no decir, ah, pues me voy a acercar a, y voy a intentar hablar y conocer de cerca uh -huh. esa situación. Pero más a nivel interno, que creo que es el más difícil, el que nos cuesta más, ¿qué podríamos hacer cada uno para... si tenemos esas sensaciones que hacer con ellas, si son un poco más fuertes igual hay que visitar a un profesional, no sé bueno yo creo que a lo mejor no hay que, no hay que llegar a tanto, pero es cierto, es cierto que lo exterior es, es, lo externo está ahí, pero también condiciona nuestro interior, ¿no? Entonces, pues una pista puede ser, si uno siente extrañeza o curiosidad, que es la primera fase antes del miedo ¿no? eh, por ciertas formas de vida y culturales, pues es bueno a lo mejor interesarse desde mirar en internet o mirar un libro o acercarse a una asociación de inmigrantes, ¿eh? o pasarse por allí, o cuando hay un acto en la calle, a lo mejor un acto festivo, acercarse. Uh -huh. Eso también poco a poco va sensibilizando, ¿no? Las técnicas de sensibilización van en esa dirección, ¿no? De poco a poco, ¿no? Porque debe ser un proceso. Luego en el interior, bueno, es muy complicado uno mismo mmm, autochequearse, ¿no? Pero mira cuando se producen a lo mejor conductas de rechazo xenófas racistas, depende en qué grado, porque no solamente es una agresión física o un insulto, ¿no? o una detención o una tortura, sino un gesto no verbal, un rostro, una forma de una mueca, ¿no? de desdén, de ¿no? de rechazo, de actitud sí. o alguna insinuación. Pero cuando se encuentra uno con otro diferente, a lo mejor lo primero ...o incluso antes es ir hacer... ...es el encuentro de dos universos... ¿no? ...de dos referentes diferentes... ...el otro o la otra diferente... ...y yo, cada uno tenemos... ...una, una realidad interna... Una, ...unas creencias... ...unos valores... ...una historia de aprendizaje diferente... ...una religión... Eh, ...una forma de pensar... ...mi gente son diferentes... ...entonces chequear cada uno de nuestros referentes... ...y vemos que no, no todos son buenos... Bueno, pues en España vemos que hay una serie, ha habido o hay una serie de hábitos con valores que no nos gustan, ¿no? El machismo, ¿no? Por ejemplo El, el germen de la violencia de género está en esos valores también que estoy convencido que un señor que violento ¿no? hacia las mujeres lo es también hacia los extranjeros ¿no? y hacia las personas de otra orientación sexual hacia todo prácticamente o hacia ¿no? los gordos o hacia los sí, tal. Uh -huh. entonces sí. es un poco el encuentro de esas cosmovisiones de esos universos que tenemos que que, que en fin, empiezan en el, yo mismo en la familia nuestro núcleo de alrededor nuestras creencias religiones mmm, bueno pues chequear un poco todo eso no decir bueno qué cosas hay qué recuerdo yo qué yo siento yo ¿no? y el otro si es el otro es muy diferente cuanto a mayor di distancia cultural y mayor diferencia Es más plausible que tengamos... Bueno, nos genere inseguridad, ¿no? Y la es, una, es algo que en sí mismo no es malo, ¿no? Inseguridad. Uh -huh. Se resuelve, ¿no? Es pues como cuando te pierdes en una ciudad que desconoces, ¿no? Pues hay un poco de inseguridad, ¿no? Pero bueno, tú ahí mismo paras un poco y dices, bueno, vamos a ver. Y vas a un mecanismo, lo que te dejas de sentir intentas no sentir ansiedad para decir, bueno, ¿qué cojo? Miro la guía o si puedo preguntar. Hay una serie de recursos, ¿no? Pues en el interior, que es muy complejo, trabajar con nuestra nuestra nuestra emoción. Sí. Pero mm, ver un poco el análisis de ese universo que tenemos, esos referentes nuestros, sí, ¿no? Sí, racionalizar Anal un poco. Y ¿no? analizarlos y ver si realmente nos han gustado. Y vemos que en el 80% de los casos nos han gustado lo que de pequeño nos han enseñado, en muchos aspectos, en tema religioso, cómo nos lo han enseñado, o las formas de cómo nos han enseñado los hombres, sobre todo en mi generación, no me enseñaban a hacer la cama, ¿no? y luego afortunadamente yo he podido entonces he, he ido yo hombre, uh -huh. con la ayuda, cierto, de otras personas o en mi generación, bueno, pues otra serie de, bueno, pues estaba prohibido hacer ciertas cosas. Claro. Todas las generaciones tienen unas limitaciones, ¿no? Entonces chequear todo eso y ver que realmente eh, que el otro por qué va a ser negativo, ¿no? Y sí. va a tener porque tiene su sus vivencias, sus creencias, sus valores, sus, sus religiones, como te digo, sus formas de, de, de alimentarse. Entonces, bueno, pues ese encuentro es negociar esas identidades. Con todo ese que te digo, ese universo me refiero, esa es la identidad. Uh -huh. Y la identidad está compuesta de muchas cosas, va cambiando con el tiempo. Entonces, incorporar a nuestra identidad, que es algo más que un carnet de identidad, ¿no? sí. uh -huh. pero es todo lo que sabemos, lo que conocemos, lo que hemos vivido, los papeles que hemos hecho en la vida, bueno, pues un poco negociarla con el otro en el encuentro, ¿no? Mira, un símil muy parecido que puede parecer muy... Es como cuando se liga. Uh -huh. mm, que ahora a lo mejor... No, bueno, pero pues es verdad, cuando tú con, o chico conoce chica o chico conoce chico, ¿no?, en, en un encuentro casual, entonces empiezas a explorar, ¿no?, lenguaje no verbal, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, y desde el típico trabajas o estudias, pero o cada uno en función de sus habilidades, de sus habilidades sociales, su forma de capacidad de expresión, extroversión, extroversión, pues ir explorando, ¿no? Ir explorando, pues, sí. Pues es lo mismo. Ajá. Uh -huh. Es una buena, buen símil, sí, sí. Porque eso lo sabemos todos, no sabemos cómo lo hacemos, ¿no? Es decir, no es un mecanismo de seducción, ¿no? Lo que claro. se pone más, más técnicamente, ligarse, sea, bueno, pues seducir a la otra persona, bueno, pues, y ser seducido, claro, porque te gusta Normalmente, lo normal, lo, lo no patológico, es que sea recíproco, ¿no? Claro. Aunque, bueno, hay personas, personalidades patológicas que solo quieren, ¿no? Seducir y ya, y cuando consiguen eso, otro objetivo, otro objetivo. Pero en este sentido sería eso. Sí, un simile, es decir, bueno, pues uh -huh. eh, Voy a ligar con esta persona, voy a conocer Voy a ponerme a hablar Poco a poco, como puede haber Y eso eso te genera, hambre inseguridad porque te pones nervioso cuando intentas ligar. Entonces, fíjate, no estabas pensando en, esto, en, este, en esta entrevista de racismo, podríamos hablar de eso, pero bueno, sí. bueno. es un poco es distinto, ¿no? Porque no hay el componente de me gusta, quizá. Claro. De, hay más un rechazo de primeras. sí Pero pero se, pero la parte de descubrir creo que está muy bien. La fórmula. Descubrir. O sea, esos, quiero descubrir explorar, esto. Ah, mira, claro mira, es que curioso. Bueno, pues, a lo claro, mejor y... ligar muy extremo, pero decir, bueno, quiero conocer a esta persona. Sí, ¿no? Porque claro, puede ser por otros claro. intereses, ¿no? Decir, bueno, sí, pues sí. esta persona me conocer. llama Entonces, pues es lo, es lo mismo. Y sobre sí. todo con una persona culturalmente muy diversa o diversa a la nuestra, pues es ir explorando con mucho respeto, pues como haces en un encuentro con cualquier desconocido, claro. y, y bueno, ir viendo las cosas que hay y desde luego bueno, pues aclarando y preguntando. ¿no? Muy bien, Alfonso, pues nos quedamos con esto. Mm, queremos saber así, un apunte rápido, qué opinas de la revolución interior. Si crees que se necesita un cambio interior a todos los niveles o alguno así más... La, cada, las personas, ¿no?, que necesitan... Sí, sí, una... o sea, todos, ¿no?, digamos, todos. la sociedad, ¿no?, pero cada uno, cada uno, ¿no? Es fundamental, yo creo que es un 50%, la parte interior, la revolución interior, como lo que hemos estado hablando todo este rato, aplicado a, al encuentro con el otro diferente culturalmente, pero efectivamente luego hay el exterior nuestro, tiene que también acompañar, porque son el encuentro con otros exteriores que coinciden con nosotros. Claro. Cuantos más seamos, pues se suma eso, ¿no? Claro. Hay un 50% nuestro fundamental, pero... Solo cada uno no podemos no podemos conseguir nada, ¿no? Entonces yo creo que es con el otro 50%. Pero efectivamente hay que empezar por uno y enhorabuena por eso por vuestra revolución interior y la de todos. Pues muchísimas gracias por venir y por darnos estos estas ideas. Nada, y a gracias, vosotros el enhorabuena. Gracias. Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra Y de chico me enseñaron Pocas cosas que sé Del amor y de la guerra Y hasta aquí hemos llegado Aquí termina el primer programa De la revolución interior Esperamos haberte estimulado De verdad, aunque sea un poco Y te animamos muchísimo a que nos envíes opiniones, ideas, propuestas para nuestro programa. Te vamos a repetir el correo que es larevolucioninterior.agorasol.gmail.com eh, Bueno, también recordarte que si no has escuchado el programa en directo podrás escuchar el podcast en la página web de tomalaplaza.net Y por nuestra parte nada más, eh, Ricardo y yo nos despedimos hasta el sábado 5 de noviembre y mientras tanto esperamos tus noticias y te animamos a que seas parte de la Revolución Interior. Sé muy feliz.